Muy bien, aquí estamos para escucharte. Bueno, esta semana tenemos de todo. Eh, a nivel local, noticias buenas y, y no tan buenas. Y después vamos a redondear un poco como, bueno, quién este se, se ha favorecido, sin lugar a dudas, con esta pandemia. ¿Eh? Porque tenemos reportes de empresas que han estado informando en el último trimestre, el primer trimestre de este año, mejor dicho, Bueno, vamos a ver qué podemos tener por ahí. Pero por lo pronto esta semana hubo una buena noticia del punto de vista del Ministerio de Economía. Eh, se colocaron eh, un deuda por un monto cercano a los 2.000 millones de dólares. Es el primer país latinoamericano que salió a colocar deuda en lo que va del año a mí entender oportunamente, porque eh, a nivel internacional las tasas están muy bajas, este es el momento realmente que había que aprovechar, y bueno, así lo hizo el Ministerio de Economía, colocó y lo colocó a tasas históricamente bajas, colocó a, en pesos uruguayos, algo raro, eh, que no es muy común hacerlo, eh, más de 1.100 mil millones, mil millones de dólares a la tasa de 8,25% anual en pesos, Si consideramos que la inflación está en alrededor del 7% anual, es prácticamente nada, ¿verdad? Tasa de interés real apenas un punto por encima de la inflación, este un 1% real, 1,25% real aproximadamente. En dólares también se colocó menos eh, y, y las tasas fueron extremadamente bajas, menos de un punto por encima de lo que paga... Estados Unidos, en riesgo país uruguayo, está a valores récords en cuanto a lo a lo bajo que está, 80 puntos concretamente, menos del 1%. Y finalmente también se colocaron en unidad indexada al 0,74%, si uno ve que los bancos están pagando por plazo fijo a un año 0,15, a un 0,74 al 2026 también es muy bajo, o sea, en pocas palabras, muy buena recepción de los títulos uruguayos muy bajas tasas de interés no creo que podamos repetir este tipo de situaciones eh, muy este muy conveniente para el gobierno uruguayo y la verdad que es este eh, se enmarca dentro de una situación de liquidez internacional eh, sin precedentes que honestamente a mí no me gusta mucho pero eh, es lo que hay al día de hoy y por ende eso viene el gobierno el Ministerio de economía de aprovecharlo Del otro lado de la acera tenemos que ANCAP eh, está dando pérdidas muy importantes, cercanas a los 95 millones de dólares. Eso se debe a varios este elementos, básicamente a las pérdidas que tuvo el año pasado, que se vienen arrastrando. El dólar, si bien está planchado, subió en los primeros meses de este año. En definitiva, es inminente la suba de... Eh, del combustible, no se puede aguantar mucho más esta situación sin poner en serio riesgo financiero a ANCAP, ¿verdad? Todo lo que se ha hablado en el último año y medio de desmonopolización, de, de que va a ser tal cosa, la otra, bueno, en la práctica lo que sí tenemos al día de hoy es un, una pérdida muy importante, una, este, una caída muy importante del patrimonio de ANCAP que, repito, Eh, se va a tener que revertir ya el próximo mes con un aumento de los combustibles, de lo contrario vamos a terminar con un problema mucho más serio todavía. Y bueno, y decía que en estos este últimas en estas últimas semanas las empresas han estado reportando en Wall Street y aparecen las farmacéuticas, las creadoras este y vendedoras de las vacunas contra el COVID que han sido sin lugar a dudas las estrellas por obvios motivos queríamos ver a ver en qué cómo les había ido a cada una. Bueno, tanto Pfizer, AstraZeneca como Moderna las tres empresas publicaron resultados primer trimestre del año 2021 y si los comparamos contra el primer trimestre del año pasado, el 2020, cuando todavía no había producción ni venta de vacunas, tenemos, por ejemplo, Pfizer facturó 14.582 millones de dólares para que veamos qué chicos que somos nosotros colocamos 2.000 millones de dólares de deuda y a tasas eh, bajas y nos ponemos contentos bueno, Pfizer facturó en el primer trimestre 14.582 millones de dólares con una ganancia de casi 5.000 millones de dólares concreto, me, concretamente 4.877 millones de dólares y aunque les parezca extraño no fue la gran ganadora porque aumentó su facturación en aproximadamente un 25%, 20-25%. La que sí duplicó prácticamente, o por lo menos un 40-50% más que respecto del año pasado, fue AstraZeneca. Facturó 7.320 millones de dólares las acciones. La ganancia por acción fue de 0.82. El año pasado, este mismo periodo, había sido 0.53. Acá se ve claramente el efecto de las vacunas. Y las ganancias de AstraZeneca fueron de 1.511 millones de dólares también, mucho más de lo que tenía eh, ganado el año pasado. Y de las tres, la mejor de todas, la que tuvo mejor performance, fue Moderna, la más chica de las tres, una facturación de 1.937 millones de dólares con una ganancia neta de 1.221 millones de dólares. Moderna ganó por acción 2.84 dólares cuando el año pasado, o... Oh, para ser más general, desde el cuatrimestre pasado, el último cuatrimestre, el último trimestre, perdón, del año 2020 tenía pérdidas, ha tenido pérdida históricamente, como toda empresa farmacéutica que desarrolla medicamentos, o en este caso vacunas, el año pasado había perdido treinta y cinco centavos por acciones este año ganó dos con ochenta y cuatro dólares las acciones de Moderna, más que se triplicaron desde el último año hasta este. Esta fue la gran ganadora de las tres, las tres empresas de les ha caído muy bien, obviamente la pandemia son eh, importantes las ganancias que han tenido están en el caso de Moderna, por ejemplo pasó al terreno verde o terreno positivo y se estima que se va a mantener ahí por lo menos y ya están anticipando ventas para este año y también para el año que viene y, este, y por consiguiente van a seguir teniendo beneficios, así que no todos han perdido en este mundo con la pandemia, Jorge eh, Increíble, ¿no? este ¿Sí? Escucho tus cifras y termina la pandemia siendo un un gran negocio Sin dudas Para los fabricantes dudas. de vacuna ¿verdad? De miles de millones de dólares Entre estos cuatro, entre estos tres Tenemos de ganancia, de entre los tres Tenemos mil, cinco, seis, casi siete mil millones de dólares En, en, una, un, en, cuatro, una, en un trimestre, ¿en, en los primeros tres meses del año En los primeros tres meses del año Exactamente Caramba Muy fuerte. Bueno, nos reencontramos la semana que viene, Mauro. Con gusto, Jorge. Gracias. Muy buena semana para todos. Gracias por tu aporte. Igualmente. Chao. Chao.